horas en que nunca lo sabrán. tener la visita de Pables Baraglia alguien, uh, un músico que yo descubrí como acompañante en realidad de los Romeos, después de los siempre muchas cosas y después descubrir también toda la variedad que podía hacer yo claramente soy de las que observan mucho a la banda en general y tener al quien toca el teclado ah, pero mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo, Uy, pero acá está haciendo otra cosa y descubrir después el mundo que hay detrás de ese músico que uno ve como parte de la banda y tuve el placer enorme de conocer el club de la moneda de plata en el 2008 en primera mano hablando con él y ahí fue como wow, hablando en el estudio y descubriendo toda la musicalidad que hay y ahora está el segundo disco, el increíble magnetismo del gran Hotel Glamour Shuffle, es un placer tenerte con nosotros Pablo. Ay, muchas gracias, Mira, este, no me sonrojo porque como se está fresca la calle y vengo muy frío, pero estaría todo colorado. Pero es que genera a mí me genera mucho entusiasmo, eh, pero aparte son muchas las cosas que hiciste también. Digo, me, me cuesta como poder poner síntesis a la gente para poder decir lo que te digo. Sí, sí. imagino bueno. que para vos también, ¿no? Como lo que bueno. pasa es que por suerte unos medio que se va olvidando y se queda con lo último, con lo, con lo más próximo, este, o por ahí lo más este, caro, digo caro afectivamente pero la verdad es que por ejemplo no tengo ni la menor idea de cuántos discos participan esas cosas no, no, no, no, no llevo la cuenta claro ¿no? o la cantidad artistas también con lo que estuviste de pelis también hiciste algo con pelis no largo largo en el formato de largo no pero sí sobre todo en, en España este, es, es, es cuando empezó ese formato que era como docu ficción sí. de una hora y qué sé yo empezó a tener ese formato hice varias este, y después mucha tele sí Música para tele, un montón. Un montón. Y ahora estamos con el increíble magnetismo del gran hotel Glamour Shuffle, que ya con eso ya es, sí, quiero ir. <risa> <risa> y denme la suite principal. <risa> Guarda con el hotel, ¿eh? porque... <risa> ah, sí, eso es muy amante. Y medio... Es medio mal, mal, no, no es malo. No, no es, es divertido. No es malo. Este, es, es, <risa> puede ser muy divertido, y pero puede ser contraproducente también, como todas las cosas muy intensas. Como todos los divertidos. <risa> Qué sí, sí, bueno no que tenga una historia contra. y que se pueda explicar, ¿no? Porque generalmente cuando uno le pregunta a los títulos a los sí. músicos te dicen... Eh. Eh, no, sí. Es verdad lo que dice... Diego, Evidentemente sí. vos por algo le pusiste ese título. Sí, sí, sí. Tiene todo una, una punta del iceberg el título. Contanos. <risa> no, bueno, es un hotel este... Par... Principalmente es fantástico, fantástico Porque no, no se sabe dónde queda, no tiene una dirección fija Para poder llegar hay que tener este, el, el dato que te lo tiene que pasar a alguien Que ya estuvo, que lo conoce o que tiene una suerte de acceso este, Y si uno este, Logra Llegar hasta el hotel Bueno, después hay que quedar bien parado Porque el hotel tiene como una Como una entidad en sí misma Y cómo funciona digamos este, Por eso el magnetismo Es una cosa es, es un lugar con mucho glamour es un lugar luminoso este luminoso de la luce ¿no? de, de la de espiritualmente sí. este, genera este magnetismo y sobre todo con la gente que esté con mucha ansia de pertenecer o de tener como si fuese un bid para, para sintetizar lo mucho sí. más simple y más burdo una metáfora sí. muy burda pero es este sí. es como el mediático al programa de real claro. claro uno puede pasar indemne o puede quedar muy mal parado entonces, ah. entonces en general los que la, los que lo terminan quedando mejor y que si yo son los tipos habitués de lo, de que le da lo mismo estar ahí o no que, que están digamos, más allá de lo que se percibe hacia afuera los tipos son actúan todo el tiempo como consecuentes con su propia este eh, naturaleza cuando uno se corre, se evadeje y está fuera de, de lo que dicta su propia naturaleza el hotel te castiga es así la... que el hotel es la fama básicamente Podría ser una alegoría o, o la pretensión de la fama por ahí, más que la fama en sí misma, porque este, en realidad es un hotel. Entonces, digo, como lo máximo que podés hacer es disfrutar de las instalaciones, no te va a dar más que eso. Las <risa> instalaciones están buenas, hay un salón de pipas, este hay una enfermería con un dispenser de lo que se te ocurra, pero también hay un laberinto que si te metés ahí y ves cómo se sale. Pero todo lo que estás contando, pero, es verdad, que... también aplica perfecto para la fama. Claro, ¿no? Es el acceso a un montón de cosas, pero que en realidad son como... Eh, Digo, que no lo sí, fuera Sí, no, no, ¿no? es que ¿cómo? en realidad está está bien lo que él dice Porque está pensado de esa manera sí. eh, La sutileza, o por ahí la, la mínima vuelta de tuerquita Es esta, que en realidad no tenés nada Exacto, la cáscara Exacto, no es eso Antes Ay, fue... me había costado, perdón, quiero sí, decir esto lo que El concepto lo tengo muy claro, pero Me ayudó mucho esto que me acaba de decir Para de acá más, explicarlo más fácilmente Claro Viste, las entrevistas sirven como para Ir escuchándose, también poner en palabras Lo que ya estaba en música, sí, que sí, me, difícil Entonces, al escucharse al que te pregunto ¿Viste? Sí, sí, sí, <risa> sí. muchas gracias sí, <risa> eh, Como cualquier cosa cita, lo digo Mancusi Cuando, Ay, ¿Cómo sí, dijo sí. Diego Mancusi? Como, pero tal cual, ¿eh? Como dijo este Diego Mancusi ¿cómo se fue? Es una analogía gracias, de la nomás. fama Que es simplemente una cáscara Antes fue un club ahora es un hotel eh, sí. todo este concepto de, de, del hotel y lo que estás contando era algo que ya estaba visible palpable o lo se, sentías que querías plasmar en este en este disco o el disco en realidad fue cobrando vida y tomando la arquitectura de hotel ¿Cómo, cómo, tal cual eso, huevo sí. la gallina, digamos, ¿no? <risa> se la digamos, van se van gestando las dos por separado lo primero que lo primero que uno No, hay encargar, tengo ganas de encargar un disco bueno, ah, que, entonces lo, obviamente la primera cosa que empieza a bajar es por dónde voy a ir musicalmente mm. este, y, y empezar como a componer sin ninguna premisa porque es imposible hacer ah, no es posible porque cuando uno está haciendo música para por encargo, por ejemplo, con la tele o una peli, lo haces Pero cuando se trata de canciones donde uno intenta contar un poco algo, no no hay este una forma de predisponer. Entonces, hay que tratar de seguir lo mejor posible y con y esto también tuve especial cuidado este, seguir lo que lo que baje digamos sin claro. prejuzgarlo sin nada, anotar aunque sea la grasada más grande del mundo con sí. una sonrisa y un sombrero fenómeno la pongo de pebi si no me gusta la cambio pero no intenté todo el tiempo no prejuzgar lo que bajaba y achicando un poco la línea este, o restringiendo un poco el camino más bien afinando la puntería del camino musical Este, se empezó, empezó a tomar cierta forma y cuando empieza a tener cierta forma se empieza empieza a bajar la data de todo esto otro y que es este, el concepto del hotel y qué pasa en el hotel y qué, qué facilidades tiene etcétera, etcétera? pero tampoco del todo definido y se empiezan a armar y una soporta a la otra porque esas cositas que por ahí han quedado colgaditas de que son una estrofa una cosa este, un puente musical o lo que sea Empiezan a, a basarse en el concepto Y el concepto se empieza a basar En, en, en lo que va claro. quedando Entonces se van se van este retroalimentando mutuamente Hasta que llegan a la punta del iceberg Y, y coinciden en ese momento ¿no? no sé si fui claro Sí, sí, sí, fuiste súper claro Y me parece que da como la introducción perfecta Yo me imagino estar del otro lado escuchando esto también Y decir, bueno, quiero entrar al hotel <risa> <risa> Entremos Vamos a, ent a entrar al hotel con Alcanzame Alcanzame Alcanzame Alcánzame con De Pablo Esbaraglia. lo sabrán. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como vivir en aeropuertos. Nunca lo sabrán. de Pablo Esmaraglia, increíble magnetismo del Gran Hotel Glamour, ya fue pues en la realidad estamos empezando a sentir el magnetismo que genera, la verdad es que es un disco que invita a, ser, a, a experienciar jajajaja <risas> estoy inventando esa palabra pero haga que sea una experiencia porque no solo escucharlo y no es escucharlo y, y es algo que a mí me encanta como ritual disfrutar también del arte de tapa que es alucinante que es toda una invitación que tiene dos lados un lado morado muy elegante acompañado también Qué fino ¿no? muy fino y sí, sí. muy fino eh, con diferentes escenas me contabas no te corresponden claro tratales. para para cada canción escribí una, una pequeñita escena con una descripción de tiempo y lugar, en sí. breve y un diálogo en algunos en algunos casos hay un diálogo también muy muy cortito, absolutamente abierto a cualquier interpretación, pero que tan pero no este un poco y, y da un un pantallazo, un pantallazo pequeño de lo que ocurre y los diálogos hay uno que es en una suite, hay otro que bueno, nada, van Este, describiendo y contando un poco los lugares con alguna emoción de lo que le pasa en ese corto diálogo a los personajes involucrados y del otro lado nos encontramos con algo que yo valoro mucho y te agradezco que lo hayas <risas> hecho porque es como eh, que, que me respondas yo, yo preguntándome en mi casa mientras escucho el disco y vos respondiéndome ah, quiero saber más de esta canción y aparecen algunos comentarios acerca de los temas Claro, bueno, eso también me había quedado un poco esto que te decía este como deuda del disco anterior en donde en el afán de, de hacer creer que aquel club era algo real y, y en todo en sí mismo no, no había puesto ningún crédito, nadie lo tocó, nadie era, existe el club y está ahí, qué sé yo. Pero después me me quedó como incómodo porque la verdad que es lindo ver leer, leer las letras, tener alguna fotito, alguna cosa. Entonces, en este puse una, una decididamente un lado dedicado a un, a un periscopio, una ventanita a lo que fue la grabación con fotos, las letras y, y esto, una, un mínimo comentario este, de la intimidad de, de cada canción con respecto a la grabación y en un formato que no fuera muy técnico también para que... que me parece que es lo que importa en realidad, porque la verdad que con qué guitarra usea o otra vez no, no, no es, lo mismo, es lo mismo. Claro, pero contado, está bueno porque acompaña. Digo, sí, uno sí, sí, claro. a, bah, yo como melómano me pongo el disco A mí me gusta re el reto de abrir el disco y, verlo, y es más, empiezo por los agradecimientos En general sí, no sí, es, me es, da es verdad, es verdad o sea, ¿viste? Y... Entonces me acompaña con el comentario Y todo eh, Bueno, estamos con Pablo Esbaraglia Y Pablo Esbaraglia en este estudio Está a un par de metros nada más De un piano Digo, no de invitarlo a que se acerque al piano sería como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos estás completamente loca, Maitena? Loca? Eh, <coughs> gentilmente, de alguna manera, claro. si vos querés acercarte al piano... Pero por supuesto. Eh, no te... para nosotros será un inmenso placer, por sí. no decir un lujo. Es espontáneo esto, se <risa> nos está... acaba de ocurrir. <risa> Lo que puedo, puedo hacer un pedacito como de, de, de, de, de una canción que se llama Gris, que es un fran... Tiene dos momentos instrumentales que me parece que, que quedaron más o menos lindos y puedo interpretar ese momento instrumental a solo piano. ¡Ay, qué lindo! Y a ver sí, que, cómo, cómo no. Dale, mientras Pablo no, se, va, sal, se va. Voy para allá. Ese ruido, son los dos metros que lo separaban del piano. Pablo es Baraglia, tocan vivo en exclusiva, para nunca lo sabrán. cuando estás dando un lujo muy tremendo y como que no tenés que como que caretear la situación y decir, "Ah, mira qué bien." <risas> Sí, como, sí, qué sí, no, que normal que Pablo Esvarela esté acá tocando el piano acá. Es si fragmentito. Ay, como... <risa> <risa> no, ¿qué hiciste hoy la tarde? No, tuve el y Pablo estuvo agarrando el piano y... No, nada, cosas de, del trabajo, ¿viste? que <risa> Venimos todos los días a laburar para estas <risa> cosas. Exactamente. Ah. Che, te me te van te a poner excusa. más que colorado. Este... Te te <risa> este, este era un fragmentito de Gris y Gris es la canción que ocurre en el Salón de Pipas. Y el, el Salón de Pipas es un lugar al cual se accede... Este, por una escalerita de madera hay que tocar un timbre bueno, este, está ahí contado mejor sí. pero el, este, el punto es que en el salón de pipas es como si fuese tiene varios saloncitos con sillones este alfombras gruesas este, todo como para mantener la pipa encendida que los concursos de pipas es eso consisten en, en tener la pipa prendida la mayor cantidad de tiempo posible pero un, en ese mismo salón hay un común cuartito más chiquitito con un sillón muy cómodo, pero de dos plazas nada más. Y las y esas este, esas dos plazas apuntan hacia, hacia una pared que está enfrente. Es como para sentarse uno al lado del otro. Y en la pared una chapita de bronce y que, que dice En memoria de las viejas promesas de amor. Ese es el tema gris. ¡Oh! Mm. oh ¡Buenísimo! A... Tomá. Este... Bueno, un fragmento de eso es lo que tocamos recién. Y bueno, me imagino que del otro lado también hay muchas ganas de seguir escuchándote, pero en vivo, y eso va a ser posible este viernes 16 de agosto a las 21 horas en Niceto Club, el mismo día también que van a poder conseguir toda esta experiencia de, de, de, de la intensidad de, de que va a tener este magnetismo del disco de Glamour Shuffle, sí. en Niceto Club, 21 horas. Sí, perfecto con motivo de, de la presentación nada por ahí este y hasta el viernes en, en bandcamp.com pueden sí. descargarse el disco en forma gratuita incluso ah, viene con, con los pdf del arte de etapa para los que lo quieran tener y por ahí no lo pueden comprar o no tengan acceso lo que sea este, hasta el viernes está libre para bajar cualquier cosa entran a mi facebook están todos los links pablo baraglia en facebook este, y si no en band buscan pablo baraglia está eh, disponible para descargar. Yo recomiendo fervientemente que lo hagan con el arte de etapa porque yo lo hice primero sin arte de etapa y ahora yo quiero llegar a casa y poder hacerlo con arte de etapa porque me completa toda una situación que es necesaria para para, para vivir eh, el disco. <risa> me gusta cuando es un disco así, como vivido por eso decía lo de experienciar, ¿no? bueno. que sea un disco como vívido y todo lo que me va a sugerir, una cosa la que vos me contás y después que me va a pasar a mí en el salón de pipas. Claro, yo bien no fuentro bien cuál será cuál es la mejor manera de, de, de entenderlo, porque claro, como uno ya lo pensó tantas veces y lo conoce, sí. este, a lo mejor hay que escucharlo como sí, sí, te parece escucharlo una dos veces, tener más o menos las canciones un poco más sabidas, o por lo menos de oída. Y capaz que después ahí en una tercera escucha pasa a ser una pasada concienzuda conscien sí. con, con, con el lado rojo del librito para, para seguir la historia del hotel. Sí. Bueno, y tuviste también eh, una gran banda acompañándote e invitados especiales. Eh, bueno, ya se sabe lo bien que se lleva eh, tu musicalidad, con la musicalidad de Baltasar Komoto, eh, lo fundamentalista del aire acondicionado, que él sí. participa en guitarra en Ángel y Glamour Shuffle bueno, eh, yo te admiro mucho y también lo admiro mucho a Baltazar. Tienen como toca com muy bien Baltazar, es, Balta es un animalito de Dios. Sí. Chacho, te, sí, te sí, pobre, <risa> pobre, muchacho. Puedes no, loco, lo no la verdad que eh, también este disco se pu se pu pu puede ser lo que mm. para mí es eh, digo que quedó bien y, y y tuvo muchas premisas en cuanto a la concepción, incluso el diseño de producción este donde no hay post, no hay no hay postproducción justamente, no hay prácticamente edición, eh, no hay artificios, todo fue como puesto y eso fue posible a la, a, gracias al también a la calidad de, de, lo, de los músicos, principalmente de mi banda, Martín Paradina sí. en batería, Brugger en bajo y Jorge Minizale en guitarra y además de bueno, los los pocos pero porque no este disco yo Tenía la intención que fuese este, como de banda, entonces los invitados no son miles, son cuatro o cinco, pero cada uno este tremendo músico. Va Alta Sarcomoto, Gaspar Venegas, San Fernando Memberri de los fundamentalistas, después está Fabián Aguiar que toca la flauta traversa esa del glamour shuffle sí. este, y el coro polifónico de San Martín haciendo ahí una cosa en ángel. Y cómo hace, ¿y cómo vas a hacer ahora para, para poder emparentar todo lo que estaba haciendo con eh, el indio y tus eh, y tu disco y la presentación? ¿Cómo cómo, cómo haces eso para combinar? ¿Estás no, por, por suerte los ensayos empiezan eh, la presentación es el viernes y los ensayos con el indio empiezan el lunes. Buenísimo. Sí. Perfecto, se <risa> todo. Perfecto, sí, sí. Le muestras estas cosas, te voto. te Sí, sí, genial, le, le hay... muestro este mmm, nada, ahora cuando lo vea el lunes le llevo el disco y veremos a ver qué, qué dice. ¿Es de pocas palabras o te da un, eh, Con el evolución? disco anterior se pasó de elogios para mí. Ah. Eh, demasiado generoso estuvo conmigo. Eh, <risa> no sé, veremos qué le parece a este. A mí me encantó ya, lo, lo primero que vi en el arte es Bienvenidos al Gran Hotel Glamour Shuffle. Sepan que aquí no hay regulaciones ni normas cada cual es libre de actuar bajo el dictamen de su propia conciencia. Recuerden, sin embargo, que el accionar de cada quien dentro de este gran hotel repercute inmediatamente en los demás. Y finalmente en uno, multiplicado por el número de personas a las que haya afectado. Mamma mía. Claro, ese, este, ese, esa es la, la, la tarjetita que te encontrás cuando... Sí, el bienvenido al hotel. Es, sí, llegás, abrís la habitación, ¿no? ves donde está la cama, la mesita de luz, sí. no sé qué. Bueno, y te encontrás esa tarjetita que además después tiene los números para comunicarse y esas cosas que hay en todos los hoteles. No, me encantó. Bueno, te deseamos lo mejor con este disco que seguramente será buenísimo lo que... Lo muchas que gracias. Te lleve. Muchas sí. gracias, muchas gracias. La verdad que este han sido tan amables conmigo que me voy y, nada a sal, salir a acá por La Valle a festejar. Ay, qué bueno. Bueno, y puedes volver también cuando quieras, porque me gustaría Ay, no, también después que, que vuelvas para contarnos cómo fue, porque este que los discos es la previa y de ver y después lo que sucede con el disco en vivo ray cómo claro. lo y después la evolución que vas teniendo, cómo va creciendo después esa experiencia, me encantaría que nos cuentes. Me que soy Todo gusto, por mí vengo todos los días, si me van a tratar así. Sí, la verdad es que este es un programa de puertas abiertas, es la idea del programa, puertas abiertas a, a por lo menos a los artistas que, que, que tenemos buena onda, que, que son bastantes, bueno. ¿no? <risa> pero no son todos sí, sí, tampoco. Sí. No, pero bueno, parece que cuando uno tira buena onda, recibe sí, buena onda. Entonces, sí. ustedes... de eso hablaba el texto que leyó Maitena recién. Exactamente. ¿no? Exactamente. exactamente. Qué afilado que está, manco. Está, pará, pará, sí. eh, me llevo de acá, hoy me llevo dos, tres cosas para... Este secuenciales te voy a citar claro, con nombre y apellido que es afilado que es Diego Mancusi con una sola S o está Bien. afilado y está así o era vos, medicación ojo, ojo que en otros ojo que en otros momentos eso yo digo el Pagani del rock el pa podés, ah, cono podés conocerlo conocer sí. otro costado que se pone Pará, como y, y, y ¿a quién, o sea, así como Pagani es Riquelme jajajajaj <risa> Ah, eh, la buena. figura La figura Y Stoneweights Stoneweights Mi um, Stone Riquelme Stoneweights A veces canta tan desafinado Stoneweights Sí, tiene problemita en la voz, ¿no? No, pero a mí me tenés que, tenés que enojar Claro, claro, Pagani no, Es que no vino Pagani hoy No, no, no, no Pagani. Hoy estoy, estoy Ya te digo, la Está medicación fiebre. por la fiebre Estoy estoy en, estoy en otro plan <ríe> Pero bueno Esta sonrisa y esta cara de bueno con uno En realidad se esconde un fundamentalista Del, del rock <ríe> Es muy muy tremendo Sí, sí, un sí Un humor muy ácido Pero bueno, no sé, sí, estás muy afinado afinado estás afinado, afinado. Sí, y, no como tan, eh, agudo, agudo sería la palabra sí, Mirá, agudo, sí, sí, agudeza para mí incomdo yo <risa> todos sonrojados pablo un placer eh, reencontrarte y que sea con este disco una vez más y redescubrir tu música y charlando con vos Este programa Puertas abiertas para vos Qué bueno, bueno no, no, eh, Y eso vale de acá para muchísimas, siempre Entonces, Muchísimas gracias No es, no es un modo de decir Esto es así Lo sé, lo sé Muchas gracias O sea, gracias. honestamente A la próxima O ya más directamente Ahí va. Escuchame una cosa El jueves Tengo ganas de pasar por ahí Veníte No hay problema no, Así funcionamos este, Como una casa ¿Viste? Después por ahí podemos si No sé si lo suelen hacer o algo Si tienen ganas Podemos este, Invitar a Sortear alguna entrada o Sí, alguna cosa para sí el viernes, Lo este, Sí, claro bueno. Dale, sí, bueno. sí, sí. Y la gente muy no agradecida sí. también <risa> Gracias Perfecto. Pablo No, gracias a ustedes Pablo Esbaraglia estuvo con nosotros presentando El increíble magnetismo del Gran Hotel Clamur Diana Boitis, Diego Mancusi, nunca, nunca, nunca, nunca lo sabrán, lo sabrán, la potencia de lo nuevo, Rock. La, la, la, la. Nacional Rock, la radio se multiplica en el universo virtual, compartí cada experiencia online, nacionalrock.com, Nacional Rock escucha todas las entrevistas, reviví cada show en vivo, fotos y videos HD, contenido exclusivo, recitales en vivo, novedades y agenda de eventos día por día. Accedí a los blogs de cada programa, streaming HD en vivo, las 24 horas. Un nuevo sonido se expande en el agua. Nacionalrock.com Nacionalrock.com Spam. Tenemos una mesa de lujo Dolores Fonsi, gracias por venir Dolores Por favor gracias a ustedes por invitarme chicos En el medio del día una madre, okay. una estrella internacional Alejandro Lingenti Señorita Bimbo La gente cree que yo soy sucia ¿Eh? Quiero aclarar <risa> algo <risa> Me baño, ¡Me baño todos, todos los días. días! Lunes a viernes, 16 a 19. Es el mejor titular que para esta nota. Me baño todos ¿Todo? los días. Spam, expertos en reciclaje. Yo te wow. creo. Yo es. te recreo. A Vengan a oler. Nacional Rock. Me baño todos ¿Todo? los días. 93.7. En cada día, en cada lugar, en los caminos, la velocidad, en, en los, los sonidos, gritar gritar. gritar, gritar. En los secretos, los secretos. un volumen brutal. Nunca lo sabrá.